Este sábado, de la mano de Silvia Sabzuk, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Un gustazo saludarte. Bueno, lo mismo sí. decimos, Silvia, ¿eh? Bueno, qué lindo estar ahí por Radio Kermés conversando un ratito con ustedes y anunciando un encuentro realmente, como decís, eh, muy cálido, porque el lugar lo... lo Lo, lo dispone así, la porfiada ya es, se ha convertido en una casa cultural aquí en Santa Rosa y para la gente de y también por supuesto, que es un referente para los artistas porque la gente que va, va a cantar o a tocar allí sabe que es un espacio donde puede ser escuchado mirá lo que estoy diciendo ¿no? porque no siempre se dan esas condiciones en los lugares donde se puede cantar o tocar eh, pero realmente Hilda Susana que es la cantora de tango que es dueña de, de ese espacio, eh, ha, ha, ha puesto esa marca y verdaderamente funciona. Así que simplemente invitarlos porque vamos a celebrar a la, a, la, a la madre patria en un momento tan complicado del mundo, ¿no? A mí me gusta siempre ver el contexto en el que estamos parados y aún así la canción sigue siendo Un, una llama encendida sigue siendo una invitación a, a la esperanza y a la lucha también, ¿no? Porque toca las fibras más íntimas de nuestra sensibilidad como seres humanos y vaya que hace falta eso, ¿no? Entonces vamos a estar con un dúo que es de Bariloche se llaman Arroyito Dúo, está formado por Neuwen Rapoport, que es hijo de un tecladista del flaco Espineta, por ejemplo, para, para que sepan que, que tiene sangre de, de música en sus venas, ¿no? Y, y la, la compañera de él, que es Victoria de la Puente, eh, canta con él, bueno, y componen canciones y, y, y hacen cosas bellas que nos van a venir a mostrar aquí. Arros, y yo voy a estar como Vos vas claro, a estar como solo. anfitriona. Me encantó, eh, Silvia, todo lo que dijiste, pero además eh, la mención para la porfiada, eh, que ya desde el nombre nos dice sí. el empeño y, sí, claro. y, y la fuerza claro que, que, han, sí. que ha tenido Hilda y, y compañía para llevar adelante ese espacio. Este, me encantó eso que mencionás, de que es un espacio justamente en el que la persona que va a soltar, que va a hacer vibrar, uh -huh puede Ajá. ser escuchada, eh, es un espacio fenomenal justamente este, para la reflexión mientras se saborea, se saborea lo que sale de la viola, de, sí. la, de la gola sí. de cada una de las personas. Yo creo que para escucharte a vos, este, ya era suficiente, como, como una invitación, tenerla a Silvia Samsuk como un platillo para este sábado a la tarde noche, pero, pero los arroyito dúo, Silvia, vienen de girar y de girar en grande. ¿Nos contás un poco acerca Totalmente. de eso? Totalmente, mira, los chicos empezaron esta gira en abril en el sur con un amigo en común que es Damián Lemes, que ha estado pasando aquí por Santa Rosa también, y que yo eh, lo anfitrioné en su momento. Eh, subieron hasta Entre Ríos con Damián, estuvieron girando por varias eh, ciudades de Entre Ríos, volvieron a Buenos Aires y de ahí se fueron a Francia y España. Sobre todo concentraron su, su tercer gira, esta vez por Europa, eh, esta vez nada más que en Francia. Sé que estuvieron recorriendo pueblito por pueblito y haciendo encuentros así muy, muy íntimos con, con cafés que organizan las, la, la, las, la gente de esos lugares. Así que imagino que van a ir narrando un poco esas experiencias a través de las, de, de, de durante este concierto, ¿no? Y sin duda estarán cargados de, de experiencias hermosas, porque lo más lindo que tiene un viaje, Juan Pablo, es lo que va dejando impregnado en, en el alma lo que uno aprende viajando y más cantando, es maravilloso. Qué bueno escucharlo de voz, que sabemos tenés tu kilometraje y además sí. una de las voces más dulces que podemos escuchar entre nuestros ventarrones y entre, ah, gracias. entre nuestras potencias también, porque hay voces acá... Sí, las hay, pero como para ser dulce. Tremenda, y, y, sí. Y dulzura, sí. dulzura va, dulzura viene. Yo te, te agradezco porque la verdad es que a mí me encanta escucharte y tenerte en la siesta que no fue. Es una oportunidad bellísima. Lo que decís Gracias. de Arroyito dúo dan más ganas de arrimarse a ese fogoncito que uh -huh. se va a estar haciendo en la porfiada, en fecha patria. Me encantó eso que dijiste acerca de, de la oportunidad para reflexionar sí, sí, eh, sí. Sobre, sobre nuestro compromiso con una realidad. Este, uh -huh. con, este, con este pago tan, tan bello y tan grande, uh -huh. tan rico. Eh, Silvia, te estamos muy agradecidas por este no. ratito. Te invito a que, me dejes, que nos dejes alguna reflexión más o que digas algo más de Arroyito dúo que está, <ríe> se nos caen las babas ya. Eh, bueno, mira la agradecida soy yo, Juan Pablo, por, por estar presente en Radio Cremes y particularmente en tu programa y que difundas y que la gente... Quiero que se animen a descubrir valores nuevos también, ¿sí? porque tenemos una cantidad de, de músicos independientes que a lo largo y a lo ancho del país, que vale la dicha en vez de la pena, vale acercarse y disfrutar, porque traen propuestas nuevas, con frescas, renovadas de la música nuestra y hechos con muchísimo amor. Entonces, atrévanse a conocer algo hecho de manera diferente, ¿no? Que no está en todas las radios, no está en todos los medios, no es multi, como dijiste vos, para un estadio, pero sin embargo es que es, es altamente nutritivo. Y hablando de nutritivo, también en La Porfiada se ofrecen unas empanadas riquísimas y unos vinos pampeanos espectaculares. Así que se, eso es fundamental para acompañar la canción. Eso da la completitud de un menú a que estamos invitando a nuestra audiencia. La verdad es que claro. yo hablaba de caerse las babas. Empanadas y un tintito ahí al pie como para, para que no se apague la sensación. El fuego. Es, el fuego y, y esa sensación que seguramente se va a generar. Sí. Silvia, muchísimas pues, gracias. Pablo, ¿eh? Así ah. que las citas a las 21 en la porfiada, tempranito como para, para si uno quiere después seguir de ronda así o si no se va a la casa a dormir con el corazón calentito y um, hagan reservas porque el lugar es pequeñito yo ahora no tengo en mente el teléfono, pero seguramente um, lo tienen ahí en el player que le mandé de a Paola Muy bien, el teléfono ¿Sí? para quienes nos están escuchando es 15 55 35 60 Perfecto. Y, la, y la porfiada está donde está siempre en Forns y Artigas, ahí en Villa Martita, la verdad es que es un lujo tenerte, tener a la, a la porfiada y a este par este, que se vienen con, esa, con, con ese dejo de, de su viaje, con todo ese bagaje y va a ser este, puro sentimiento en sí, esos señor. encordados y en, y en vuestras cuerdas también. Así es, Juan Pablo. Un abrazo. Muchísimas Silvia. gracias, entonces, les esperamos. Va a ser una noche linda, eso se los puedo asegurar. Ahí está la data compartida en nuestras redes sociales. Gracias, Silvia. Que tengas buena Un jornada. Fuerte abrazo, igualmente. Fuerte abrazo, eso.